En esta serie entre obras y boca, pero lo tenemos a Ale, a Ale Constant, para que para que nos cuentes qué crees que puede llegar a pasar mañana cuando sea el segundo juego. Ale, un enorme placer saludarte junto con el gallego Pérez. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente un placer. Eh, bien, bien, todo bien. Eh, sí, la verdad estaba escuchando y, y como dicen ustedes, capaz que capaz que es un poco repetitivo decirlo, pero pero cada partido es una historia aparte y bueno. Eh, recién lo estaban diciendo ustedes que en el segundo partido se dio una historia totalmente distinta al primero en las otras series. Así que así que creo que nosotros tenemos que olvidarnos del de, de juego de ayer y, y estar nuevamente concentrados y metidos porque porque va a ser un partido seguramente totalmente distinto y, y cerrado que, que va a ser muy importante que, que, que lo ganemos para mantener la localidad. Nosotros no te vamos a hacer olvidar del partido de ayer Porque, ...porque vas a tener que hablar de esto... ...de esta buena victoria 83 a 77... ...el Gallego estuvo en la cancha... ...yo no miro las estadísticas... Eh, ...y Fabián que estuvo... ...coincido con él, digo... Eh, ...un nivel muy parejo del equipo... ...lo sentiste así, lo viste así... ...sí, sí, creo que... Eh, eh, ...volvimos otra vez a... ...a repartirnos el juego... ...a pasarnos mucho la pelota... ...y, y bueno, creo que, que eso nos hace un mejor equipo... Y, y sí, ayer se repartió mucho el juego, defendimos, corrimos y, y bueno, y cuando jugamos así creo que somos un poco mejores. ¿Te llevó a Anguana hace poco, Pérez? Sí, sí, me llevó, me llevó, estuvimos ahí ahí charlando un rato por ahí. Mañana sale esa nota, ¿se, se portó bien? Sí, sí, bárbaro, de 10, la pasé muy bien. Mirá qué buen concepto tiene Ale de vos, Gallego Eh, no me conoce tanto, viste A medida que vayan pasando los años Que ahí, ahí se va a dar cuenta Este, mañana En mañana el programa número 517 De uno contra uno Este, va para la nota que hicimos, Ale ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás Fabián? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno, le dio mucho resultado A, a Julio, ¿no? Ayer hubo muchos trapaces eh, Otra cosa que por ahí en algunos partidos últimos no, no estaban utilizando tanto pero que igual le daba resultado otra fórmula, digo, le dio mucho resultado ayer otra vez eh, el jugar juntos con vos y, y, y Osimani, eh, haciendo una especie de doble base eh, y alternándose en la, en, la, en la conducción del equipo eh, y fue mucho más fluido el, el circular de la pelota, ¿no? Sí, sí eh, nos sentimos, bueno, yo personalmente me siento muy cómodo jugando con él al lado y, y sí, creo que, que que no nos pasamos mucho la pelota y, y tratamos de sacar rápido el contrataque, que es lo que nos pide Julio así que así que sí creo que por suerte salió bien y, y bueno esperemos seguir así y dos años de contrato en obra renovación sí sí sí la verdad que yo me, me enteré ayer después del partido así que así que muy contento por eso porque además a, va, van a continuar este con, con con la base del equipo porque ya han renovado unos cuantos este, lo mismo que está haciendo Peñarol de Mar del Plata lo cual habla muy bien de la de las dirigencias no de esto de la continuidad en pleno campeonato el jugador también lo lo charlábamos anoche con Martín Leiva este en, en la red eh, de, de, de la tranquilidad que le genera al jugador saber que la temporada que viene ya tiene equipo Que tiene un lugar eh, donde va a habitar que no porque la vida del jugador es como la del entrenador, bastante cambiante de acuerdo a, lo, a los clubes o lugares donde, ciudades, mejor dicho donde les toque jugar, y me parece que, que el hecho de que saber que el año que viene estás con casi todos tus compañeros de este año, eh, en el mismo club en el mismo lugar, eh, es una es una tranquilidad para encarar lo que viene ahora, ¿no? La, la, un poco como, bueno, hago las cosas bien y el año que viene con una continuidad, este, seguir mejorando, ¿no? Sí, sí ni hablar que que es una tranquilidad y que, que te da sí tranquilidad y seguridad y bueno también te hace saber que, que estás haciendo las cosas bien así que así que sí es importante también mantener una base para para el próximo año del equipo que que ya nos conocemos y tener esa continuidad creo que que le sirve muchísimo principalmente al al equipo y y al club para para hacer una buena campaña. Se da una situación rara, eh, Ale y, y, y Fabi seguro que también la compartí, digo eh, el equipo está armado, pero ustedes saben que Julio ya no va a seguir porque va a estar full time con la selección, ¿no? ¿Cómo, cómo le juega esto? Sí, igual o sea, no, creo que tuvimos tantos partidos que ni nos detuvimos a pensar tanto en eso sí, la verdad es que es una situación rara eh una temporada que fue muy bien, que, que, el, que el técnico ya se sepa que no va a estar para, para la temporada que viene, eh, pero bueno, ahora tenemos que, que pensar en, en, en el día a día porque, porque todavía tenemos cosas muy importantes por jugar, pero pero sí, la verdad que, que es una lástima que, que no sé. ¿Cómo llegan desde lo, desde lo físico? Algo que siempre hablamos de este Obras, Este, porque bueno, ha sido el equipo argentino que más participación internacional ha tenido esta temporada y todavía les queda. Sí, sí. Eh, se sintió en un momento eh, los viajes y, y, y la, la acumulación de partidos, pero bueno, tuvimos algunos algunos parates y, y después de que terminó la, la la fase regular, ahí tuvimos cuatro o cinco días de descanso y ahora que volvimos a la Liga de las Américas tuvimos también un, un par de días así que creo que sirvieron eh, ayudar mucho eh, para recuperar a, a los que estaban con dolencias y eso así que así que creo que estamos bien la verdad nos sentimos bien y, y bueno lo importante es que quizá cuando uno no está en, en, su, en su mejor momento físico aparece otro que, uh -huh. que lo reemplaza así que así que la verdad que, que nos sentimos bien Bueno, Ale, eh, nada, lo mejor para vos, este, para Obras, que sea una, una buena serie, que mañana tengan un buen partido. Lo mismo le decíamos a la gente de Boca, eh, que tenga una buena serie, que, que bueno, que sean partidos atractivos. Ayer estaba linda la cancha, había bastante público con respecto a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en, en Capital Federal. Así que, nada, felicitarte por esta buena temporada y, y desearte lo mejor para lo, lo que queda. Seguramente también es el deseo de de José Montesano. Bueno, te agradezco mucho, Fabi, y bueno, ojalá que ojalá podamos tener un buen partido y que la gente acompañe. Ale, un abrazo y un placer, gracias por el tiempo. Mañana mirate en uno contra uno a las 3 de la tarde por Teis Sports, después saca las conclusiones y decí, ¿no? ¿Qué te pareció el programa? ¿Cómo lo viste a Pérez? Tenés toda la libertad. Bueno, bueno, muchas gracias, José, te, te mando un abrazo grande, y, y bueno, y no, nos estamos viendo. Abrazo. Una... Ale Costa pasaba con toda la actualidad de este equipo de, de obras que consiguió una muy buena victoria, 83 a 67, y Julio pudo usar nueve eh, jugadores.